Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad será Éxodo capítulo 15. Libro de Éxodo capítulo 15, comenzando la lectura en el versículo primero. Repito la cita bíblica una vez más. Libro de Éxodo capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron,